Seis eh, minutos. Seguimos en la mañana quermesera. Lautaro, yo lo tengo como un yuyo, ¿qué querés que te diga? Allá en Catriló era... Un yuyo. Eh. A mí, un amigo una vez me dijo: Mira, eh, crecieron unas plantitas de menta acá, mira, olé qué rica la mentita, y me lo puso en la nariz. No, no sabes cómo me ardía. Hmm. Estábamos hablando de. La ortiga. La ortiga. Bueno, para hablar un poquito de la ortiga, eh, estamos en comunicación con el docente, profesor eh, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, Walter Muiño. Eh, Walter, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo andas? Bien, bien. Eh, Walter, a ver, contanos eh, un poquito eh, qué es la ortiga, eh, qué se puede hacer, se puede cultivar, no se puede, se puede comer. Contanos un poquito. Y mira, bueno, la ortiga, la ortiga es una planta, una planta herbácea, ¿viste? Que, que la podés encontrar en lugares muy diferentes. Por lo general, eh, es una planta que se, se las conoce como plantas nitrófilas. Las plantas nitrófilas, ¿por qué tienen ese nombre? Porque les gusta el, el nitrógeno. Uh -huh. Es decir, ¿en qué lugares la podemos encontrar? En los lugares donde abunda ese elemento. ¿Y dónde abunda ese elemento? En los lugares donde hay materia orgánica. Es decir, por eso cuando uno anda por el campo, o en los alrededores de los pueblos, o por ahí en los suburbios, viste, en los barrios, ¿dónde las encontrás? ¿Dónde están, por ejemplo, los gallineros viejos? ¿O viste, donde, donde qué sé yo, había algún corral? Eh, uh -huh. cerca, es decir, donde hay mucha materia orgánica, muchos desechos de animales, entonces se acumula tal cantidad que hace propicio el ambiente como para que esta especie crezca. Eh, Walter, hay como una tendencia ahora dentro de la gastronomía eh, natural, si se quiere, de consumir la ortiga, algo que, de a lo que no estamos acostumbrados nosotros aquí, al menos en la provincia de La Pampa, pero hay otros lugares en el mundo donde se, se consume. Claro, eh, lo que pasa es que, bueno, no, no es muy, muy amistosa así de primera mano, viste, por lo que vos comentabas antes. Sí. Eh, es una planta que enseguida que la tocas, sobre todo en los lugares más, digamos, de piel más, más, más débil, uh -huh. ¿sí? más suave, es decir, por ejemplo... Te doy, te doy un ejemplo. Hay gente que, que dice, a mí la ortiga no me hace nada. Y claro, bueno, vos le mirás la, la mano y parece la mano de un mecánico. viste claro. unos callos, ¿viste? Sí. Imposible que entre uno de los pelos punzantes que tiene la ortiga. Pero si, por ejemplo, te roza la ortiga entre medio de los dedos, que es un lugar donde la piel es más, más suave, sí. eh, ahí arde. Dice. O como ¿Y? vos decías, por ejemplo, te, te la rimas a la nariz, te pegan los lóbulos de la nariz y manita. ¿Por qué se da esa reacción, Walter, Y lo que tiene la ortiga es eh, una cubierta de pelos uh -huh. eh, que si vos, vos agarrás y sacás con cuidado una hojita y la mirás a, así, en, digamos, la pones horizontal contra la luz, vas a ver que tiene un montón de pelitos. Sí. Esos son pelitos bastante duros, eh, rígidos, porque tienen... O sea, cumplen una doble función. Tienen la parte de abajo, la base, digamos, de esos pelitos es relativamente blanda, porque está, está constituido por células de la del epidermis, viste, de sí. los entonces es blandita, pero la parte que, que sale, digamos, el pelo en sí mismo tiene una parte un poquito más endurecida primera, que es de, de carbonato de calcio, y la parte de la punta está silicificada, es como si fuera de arena, viste, como de vidrio. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia de durezas hace que cuando uno la roza se rompe enseguida. Se rompe sí. como si fuera una, una, una ampolla, ¿viste? Uh -huh. Y adentro, como ese pelo es hueco, tiene, tiene varias sustancias que son justamente la, las que irritan. ¿Por qué? Porque tiene, tiene líquidos que tiene histamina, tiene formiato de sodio, un montón de sustancias que, que producen irritación. En general, la histamina lo que produce, que es? Una, una dilatación de los vasos capilares, entonces produce enrojecimiento. Claro, y Pero la planta vos... lo usa para defenderse. Claro, es una, una especie, digamos, de, de, de elemento que la planta lo utiliza uf, contra los herbívoros. Claro. Decir, evita, digamos, que cualquier animal medio desaprensivo este, vaya y, y la toque. Los animales no, no la que comen. Si no la conocen, no la consumen. Los animales Entonces, no la comen. Que, claro, en general los animales no la comen. Por eso lo que te decía antes, vos si te fijas en los corrales, que muchas veces está todo pisoteado, pelado, sobrepastoreado sobre todo cerca de las aguadas. Ahí vas a ver un montón de ortigas, pero los animales no la comen. claro eh, Walter, ¿tiene propiedades...? No porque no, mm. sea, no porque no sea nutritiva, porque en realidad la planta en sí misma es nutritiva. Lo que mm. sucede es que eh, tiene estos elementos. Ahora, ¿cómo podemos evitar esos elementos? Eh, lo, lo común, lo normal, es que con un simple hervor o con una exposición al vapor muy rápida, muy cortita... Este, esos pelos se, se desvanecen, ah. entonces no cumplen ya esa función urticante. Ah. Claro. Eh, Walter, ¿tiene propiedades medicinales también la urtiga? Ay, sí, lo que pasa es que cada vez se usa menos, pero tradicionalmente se usó con, con fines medicinales. Justamente esa función, digamos, irritante, uh -huh. eh, hacía, digamos, había un tratamiento que se llamaba la urticación que era justamente producir enrojecimientos en lugares donde vos necesitabas una exposición, digamos, rápida, urgente de los de los vasos eh, capilares, sanguíneos, no? Por ejemplo, en, lo, en los dolores reumáticos, antiguamente, digamos, está citada incluso en la farmacopea sí. como como una planta que estaba utilizada en tratamientos reumáticos, porque el dolor reumático a qué se a, a qué se debe a, a una falta de irrigación sanguínea en, la, en las articulaciones. Entonces generalmente la gente que hacía, se urticaba en esa zona, producía ese escozor, esa irritación local y el dolor se aliviaba. O sea, no te cura la enfermedad, pero te alivia los síntomas. Claro. Eh, Walter, ¿y hay demanda ahora de ortiga, de, de, de algún sector de la sociedad o, o no? Como, como sí. para que sea, que se transforme en algo que decir, bueno, tengo una plantación eh, y, y cultivo yo de ortiga. No, yo no, no creo. No creo no. que sea para tanto. O sea, no. hay, hay un, hay como vos decías, un, un aumento del interés. Eh, por lo por digamos por el significado que tiene en la parte culinaria mm. hay hay digamos hay platos que se hacen con, con ortiga que cumplen la función de cualquier verdura que pueda servir para un relleno es de muy buen sabor realmente es, es rica la, la ortiga incluso uh -huh. tiene tiene un sabor uh -huh. más suave que algunas hortalizas algunas verduras que se venden en el comercio claro mm. Si comparás, sí hay... por ejemplo, con la selga, eh, es mucho más rica la ortiga. Mirá. Porque la selga siempre te deja ese sabor, eh, esa, esa sequedad, viste, en los dientes o en el paladar, que es producto también de las, de la, de las sales que tiene, uh -huh. eh, y eso la ortiga no lo, no lo tiene, es más, mucho más suave. Hay que saber prepararla a, a la ortiga también, <risa> supongo, ¿no? Sí, pero, pero no es difícil, porque pues, por ahí lo, lo más complicado se resuelve muy fácil. Es la, la manipulación. La, es la recolecta, ¿viste? Claro. E ir al, mm. al lugar y sacarla. Mm. Pero vos te pones una, una bolsa de nylon o pon un guante en la mano, lo haces perfectamente. Y así como la traes a la cocina, le pegás una lavada en agua fría, un golpecito de vapor, ya podés tener la olla calentando, la sumergís un ratito nada más. ¿eh? Y, y, y se le va todo ese efecto, digamos irritante que tiene. Bien. Eh, ¿Cuándo se cultiva, digo, cuándo crece, en qué época del año? sí generalmente en primavera es la, es la época en que empieza a crecer, digamos, es la época que germina y empieza a crecer más activamente. Obviamente que las plantas que, que, que pueden pasar esa época este, pueden pueden llegar a, a, a sobrevivir. Son en general son anuales, ¿viste? no no no no prosperan demasiado, pero pero a veces eh, Se, se, las podés encontrar, viste. Eh... Eh, lo, que, lo que sí, por ahí, la gente que le interesa cultivarla, lo que se puede hacer muchas veces es, así como las juntás de lugares de donde, donde, donde las encontrás, estos lugares donde hay mucha materia orgánica, mm. cuando la colectás podés sacudir un poco, seguramente van a caer en época de primavera avanzada, van a caer eh, semillas, viste, en un papel, por ejemplo, y las podés llevar a un lugar eh, sombrío, en tu casa, tratar de no, no ponerlo en lugares soleados, porque en general crecen con más contenido de humedad. donde hay más contenido de humedad? En los lugares que están más bien sombríos. ¿no? Uh -huh. una exposición ligera al sol. No a, no a sol pleno, ni en lugares que tienen mucha, mucha infiltración, como, como arenales, ¿viste? O como escombreras, sino más bien en lugares que sean húmedos, que, que vos tengas... ...una garantía de humedad... ...y ahí mismo si querés podés echar un poco de mantillo... ...que sacás del mismo lugar donde encontraste la ortiga... ...que ya tenés la, la materia orgánica esa incorporada en el lugar... ...y después sí, ir enriqueciéndola con, este, con desechos de... ...por ahí podés... ...incluso podés pedirle a algún vecino... O ...que tenga pájaros o que tenga, que tenga este, gallineros... ...donde todas las heces de, lo, de estos animales... ...lo incorpores ahí al lugar donde crece la ortiga... Y ahí mismo van a, van a prosperar muy bien. Es una eh, forma, digamos. Claro. Walter, eh, ¿hay otras especies como la ortiga que las tenemos a mano, que por ahí eh, son propias de aquí de la provincia de La Pampa y que nosotros no les encontramos un uso todavía o que podrían funcionar en este caso como en, en la gastronomía o para comer o tener otras utilidades, como decimos también de la ortiga que, que tiene una utilidad medicinal? Sí, sí, hay muchas. Pues, Imagínate. Eh... El, cuando aparece, digamos, la, el, el cultivo de plantas, la domesticación de las plantas, eh, la humanidad pasó por un largo periodo de recolección de plantas. Es decir, hay un montón de plantas en la naturaleza que podemos hacer uso. Obviamente que, que tenemos que saber cuáles son, pero acá sí hay, hay nativas y hay exóticas también que, que se pueden consumir. Eh, hay, sobre todo hay muchas, lo que se llaman especies ruderales, las, las especies que son... De, de colonización de, de lugares que están disturbados donde han pasado herramientas o, o arados ¿viste? en campos recién labrados todo lo que son las malezas no las, las mal llamadas malezas eh, muchas de ellas son comestibles And, y, what... hay incluso algunas que que que, que, que aparecen y, y de acuerdo digamos a la época pueden ser masivas ¿viste? Claro. la quinoa el cardo ruso, hay, hay muchas plantas que se pueden aprovechar. Y otras que las, las encontrás en forma más localizada, que no, por ahí no ocupan una superficie tan grande, pero que también son comestibles. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el diente de león, que es, además es, es muy rico para, para consumirlo crudo en ensalada, eh, el chantén, hay muchas. La verdolaga. Eh, Walter, acá me dicen que te pregunte por el purín de ortiga. Mm. ¿Qué es? Y el purín de ortigas, es, eh, si yo no, no, no me equivoco, es, no, no sé exactamente cómo es la preparación, pero es un preparado que se hace macerando ortigas. Ah. Eh, se utiliza justamente en control biológico de plagas. Eh, entiendo que se utiliza contra los pulgones, ah. eh, eh, pero sí, es uno de los complementos que se utiliza en la huerta para combatir algunas, algunos eh, insectos que, que pueden llegar a atacar. Se eh, hace con fermentación de la planta. Eh. Se, se, hace, se, se pone en un, en un balde con, con agua y se deja fermentar eh, y, y se emplea Se utiliza ese producto. ¿no? Eh, ¿Comiste ortiga, Walter? Sí, sí, comí. Hace, hace mucho que no como, pero sí he comido. ¿Y qué tal? He comido y, y la verdad que por eso te digo que es muy rica. Bien. Eh, Lo que pasa es que, bueno... ¿Una no tortilla sé, de ortiga? ¿Una tarta de ortiga? No, ¿qué no, comiste? para tanto no, para tanto no, ¿viste? Una tortilla ya necesitas una buena cantidad, ¿no? Claro. Lo hice en forma casi experimental, junté, uh -huh. como para hacer, me acuerdo cuando lo hice, junté como para, para hacer un pequeño plato, creo que hice una especie de, de croquetas, bocadillas, uh -huh. cosas así... Pero por eso, la quería hacer sin ningún tipo de condimento, para ver realmente qué, qué sabor tenía la planta. Y realmente es muy agradable, porque no la condimenté con nada. En general yo no condimento casi con nada las comidas, pero, pero bueno, eh, yo sé que hay mucha gente que conoce. Por eso ayer te preguntaba le preguntaba a los chicos de la producción a Julio creo sí este, le preguntaba, le preguntaba si me iban a hacer preguntas sobre cuestiones culinarias che, porque yo soy muy mal chef no, eh, mañana <risa> ma mañana con un, poco, con un poco de sal y aceite es suficiente para mí ¿sí? eh, mañana Pero, vamos a hablar con un chef eh, que va a preparar ortigas o prepara ortigas así que este, vamos a completar este, el panorama de ver, la ortiga eh, eh, este, con estar chef. Atento, sí dale dale <risa> che, Walter bueno eh, no sé si quedó algo que eh, si no te agradecemos estos minutos con la radio Bueno, no, gracias a ustedes La verdad que es importante que la gente empiece a tomar A darle importancia a estas especies Que, que uno puede salir a juntar Pero también muchas veces eh, son plantas que vienen Naturalmente porque forman parte Son las ruderales, las malezas Que vienen en nuestras huertas Entonces muchas veces en vez de eh, desechar las malezas cuando hacemos el, lo, lo, las labores culturales de limpieza para, para que no compitan con, con nuestros cultivos, muchas de ellas las podemos aprovechar de esta manera, ¿no? porque son comestibles. Entonces esa es la importancia que creo que, que se les puede destacar también. Bueno, así que calzarse guantes, arrancarlas y sí. meterlas un poquito en agua caliente eh, un ratito. Exactamente. exactamente. Eh, bien, Walter, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien. Hasta luego. Eh, la palabra de Walter Muiño, eh, eh, profesor eh, de la Facultad de Agronomía.